Señales del fin del mundo. Señales en del fin del mundo. Una de las señales eh, tiene forma o color, olor de mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? Que lo mata absolutamente todo. Hoy vamos a saber algo más eh, sobre este tema. En señales en del fin del mundo, Javier Sevillano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Monsieur ¿Qué tal todo? Bien, ¿y vos? Pues aquí estamos, aguantando el tirón ¿El mercurizado estás? ¿Qué, ¿Qué decía aquel? Aguantando el tirón, no, no sé qué lo decía Y más que lo aguantan otros, ¿no? Y lo vas lo más Los bueno, habitantes pues... en del 70% del planeta Sí, sí. mucho ¿Sabes? Esto eh, le afecta mucho a Silvia que come mucho pescado, me han dicho. Yo, yo to todo lo que, lo que sea sano intento comerlo. Claro, pues entonces eh, deja el pescado en lado. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? Sí, te voy a decir, porque hay unos estudios que han realizado un par de universidades, una de China y otra estadounidense, pues han llegado a la misma conclusión en diferentes sitios, de diferentes eh, fosas eh, eh, pacíficas. Una en, en la fosa de las Marianas y otra en la fosa de Kermadec, que ambas están en el, en el Pacífico. La fosa de las Marianas, como sabéis, es el, eh, la cima más eh, profunda de, de la Tierra que se encuentra en, en, en aguas del Océano Pacífico y llega a los 11.000 metros de profundidad la otra fosa, la de Kermadec llega a una profundidad de unos 10.050 metros aproximadamente y eh, analizando los pececitos que, ven, que viven en estas fosas estos investigadores de estas eh, dos eh, universidades, la de Tianjin de China y la de Michigan de Estados Unidos, han llegado A, a a la misma conclusión, eh, han eh, podido constatar que el mercurio que se produce por medio de la acción humana, pues llega al medio marino y se introduce dentro de la cadena alimentaria de los grandes peces, que son los que luego nosotros nos vamos, eh, lo que, los que luego comemos, ¿no? ¿Y eh, cómo llega a, a estos peces? Pues evidentemente porque estos peces se alimentan de otros peces más pequeños, estos de otros más pequeños y así sucesivamente hasta llegar a los pececillos más pequeños, los que están más, eh, en el, en el, en, más, más cercana a la superficie marítima, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que esta cadena eh, eh, se va eh, avanzando hasta llegar a los grandes eh, peces como pueden ser el emperador, el pez espada, el tiburón o el atún, que son mm, fuente de alimentación de, de, de todos nosotros, de todos los humanos. Y lo que ocurre es que eh, eh, han demostrado que este, aun, en, aun en estas profundidades estos peces tienen unas ...concentraciones de mercurio que no son de procedencia natural sino debida a la acción humana, a la contaminación, a las actividades humanas, a la quema de carbón, al petróleo, a la minería y a la construcción fundamentalmente llegan desde eh, la atmósfera que luego eh, precipita sobre la superficie del mar o bien llega eh, filtrándose por la, por, por la tierra hasta eh, ríos y demás que luego acaban, por supuesto, todos en, en el mar. La contaminación tiene implicaciones significativas en el medio marino y eh, sobre todo en todos los peces que se alimentan uno de otro, uno de tras otro, hasta llegar al final, a la cúspide de la eh, cadena trófica en la que está el, el ser humano. Es un estrés, es un horror, es un horror Lo que esto. ocurre es que el mercurio eh, es un mineral que afecta gravemente a animales y a humanos con unas consecuencias terribles como ocurrió por ejemplo en los años 50 del año pasado en Minamata, en Japón donde ocasionó gravísimos trastornos tanto neurológicos como malformaciones en, en, en fetos en, en bebés recién nacidos porque sus madres habían ingerido cantidades eh, importantes de mercurios ¿no? y eh, lo que ocurrió es que eh, eh, lo que ocurre es que, por ejemplo, los peces cada cuanto más grandes son más acumulando, van, van bioacumulando la, el, el proceso de bioacumulación eh, mm, eh, eh, va en orden del, del tamaño y peso de los de los peces, por ejemplo el, un pez espada puede llegar a cuadruplicar las cantidades de mercurio que tiene un salmón simplemente porque tiene mayor eh, eh, cantidad eh, de del mercurio más, claro. porque, sí, porque comen más peces, porque tienen más alimentación, comen más pececillos pequeños, y sí, evidentemente, la cadena, exactamente, eh, al, comer, al tener mayor alimentación, tener que comer más eh, cantidad de peces, de, de peces también incorpora eh, el, eh, el, el mercurio que llevan cada uno de Pero estos peces cosa, Javier, y va bioacumulándose. Ese dime. mercurio que ingieren ellos a través de esos peces pequeños que dices que es acumulativo y tal, ¿a ellos les afecta también, les enferma? Sí, sí, por supuesto. No solo a ellos, sino también a otro tipo como eh, los crustáceos y los enferma y evidentemente lo que hace es que la cadena trófica también se merme en el número de ejemplares, lógicamente. Y todo esto ha, ha sido posible porque eh, tanto una como otra universidad lo que han ha podido acceder a estas eh, fosas tan profundas y porque era el interés eh, de llegar tan profunda. Se sabía que los peces de la, de la superficie o los más cercanos a la superficie sí tienen esta cantidad de desorbitadas de, de mercurio debido a la actividad humana ...pero lo que no se sabía... ...si los peces que habitan... ...más en las profundidades... ...había llegado... Eh, ...esta acumulación de, de mercurio... ...hasta, hasta ellos... Eh, ...lo que hicieron es que... Llega, eh, eh, ...depositaron... unos vehículos de aterrizaje... Unos, ...en aguas muy profundas... ...en el fondo marino... ...en, en las zonas que ellos consideraban... ...más eh, inaccesibles del, del fondo marino... ...como son la, las fosas... ...que hemos comentado ante, eh, anteriormente... ...además de recoger eh, fauna de esa zona entre 7.000 y 11.000 metros y también recogieron sedimentos entre 5.500 y 9.200 metros y lo que eh, vieron es que los isótopos de mercurio que tenían esa, esa fauna y, esas, eh, y esos sedimentos eh, estaban originados exclusivamente en el Océano Superior, es decir, venían de la cadena trófica de haber comido peces cuando visitan, por así decirlo, la, las zonas eh, eh, se alejan un poco de de la profundidad y visitan un, una zona un poco eh, menos profunda, pero claro, esos peces que están en, en zona menos profunda, a su vez han alimentado de otros que están un poco más arriba y así sucesivamente. Claro, ¿no? y, a, y además de nosotros, por ejemplo, las aves que también toman esos peces, también claro, se están exactamente, envenenando. Exactamente, sí. Lo que se forma cuando el mercurio eh, entra en contacto con el mar por medio de las bacterias que hay en el en el, eh, en el el sedimento marino, en el, en el mar, se, se forma un, un compuesto Se llama metilmercurio que está en el océano superior y es lo que va descendiendo, por así decirlo, según los peces van eh, viviendo cada vez a más, a, eh, a más profundidad tanto en la Fosa de las eh, Marianas, que es donde se realizó esta eh, investigación por parte de la Universidad China de Tianjin, como en la otra fosa, en la Fosa de Kermadec, que está situada, situada también cerca de Nueva Zelanda y cerquita de la Fosa de las Marianas, en eh, frente a Filipinas, ambas en el Pacífico. Eh, ahí lo que investigaron la, investigó la in Universidad de, de Michigan y eh, lo que también analizaron fue la presencia de este mercado en crustáceos y en los peces que también allí habitan, ¿no? Y lo que de demostraron el, eh, este otro eh, estudio paralelo demostró que el, el mercurio que se deposita proveniente de la atmósfera, que se deposita, como hemos dicho, en la superficie, va eh, transformándose y eh, o sea, perdón, va transportándose hacia el, el interior de ese mar, hacia la profundidad de ese mar, también en cadáveres de peces y en otros mamíferos eh, eh, marinos. Claro, y Van ¿no? Hay un detalle que es muy importante que sepamos, eh, que es un metal pesado, el mercurio, Exacto. y todos los metales eh, pesados son perjudiciales eh, para tóxicos, la especie humana. Tremendo, el, y si comemos mercurio, algo que está eh, contaminado por eso, pues, y es un metal pesado, el mercurio. Exactamente, es metal, y, y es eh, altamente sí. altamente tóxico, una de las razones, por ejemplo, porque que ya existen... no se fa... Ya no, no se, se fabrican es, los termómetros eh, exacto, antiguos de, de, de mercurio que todos los niños jugábamos con el mercurio cuando se rompía con las bolitas que se formaban. Ya no se fabrican porque es altamente tóxico simplemente el contacto con el, con el mercurio. ¿no? Y, en, eh, y lo que ocurre es que la actividad humana pues, genera este mercurio porque eh, existir el mercurio existe en, en el fondo del mar de una forma natural pero no en estas concentraciones claro. que se han visto eh, eh, que son provenientes es de cada vez peces más arriba de, de, de peces de niveles superiores que sirven de alimento a los más a los que viven más en las profundidades una, decir, ya no solo en la, en la superficie sino que este mercurio ha llegado a lo más profundo del, del mar una pequeña duda Dime. porque ya queda muy poquito ¿A la flora también? ¿A la flora marítima? también. Pues este estudio venta? no lo comenta. Este estudio porque es un estudio de la Sociedad Geoquímica y de la Asociación Europea de Geo Geoquímica que se ha centrado eh, únicamente en la fauna, no, ah, no esa, ha esa investigado en, de fuera, eh. en la flora. En este momento no, no, no podría <risa> decir que sí o que no, pero no tengo el dato, evidentemente me limito a lo que es este estudio que se ha presentado hace poco en, en, en la primera conferencia internacional sobre esta sobre geoquímica. Química, y en este caso, en este foro de, de geoquímica marina. Javier Sabiano, muchas gracias. Yo no, no comáis más... mucho pescado. Lo vale, es... vale. <risa>